como sí, si se trató el presupuesto eh rápidamente como si ¿no? el tren del presupuesto entra y, y tiene que salir rápido no que eso es una, eso es una debilidad y que y, y seguramente también es una fortaleza de sacarlo rápido para que no se discutan muchas cosas no el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el 2012 es, es, es extremadamente complicado más complicado que lo que fue este año ...que ven un, un financiamiento a, a, a gastos que superan los 8.200 millones de pesos... ...certifica que prácticamente la provincia está viviendo a cincuenta y pico mil millones de pesos... ...es decir, está viviendo casi medio presupuesto... De ese, ...ese financiamiento que va a necesitar para moverse la provincia de Buenos Aires... Eh, ...es llamativo lo, eh, los lugares donde se va a buscar ese dinero... Fundamentalmente, por el artículo 48 que nosotros este, pusimos en nuestras objeciones, el Banco de la Provincia de Buenos Aires sería el organismo, este, un plan que tiene la Provincia de Buenos Aires de, de hacerle pedir plata al Banco de la Provincia para, para financiar sus deudas, eh, que son deudas este, de gastos operativos, este, este es el, el problema más serio, ¿no? porque no son deudas que, que, que va... A, va a tener por hacer rutas, por hacer represas, por hacer este casas, y no va a hacer este deudas, y déficit que va a tener por, por este, operativamente por, por este gastos de personal, por gastos este, que no, que no son este, productivos, ¿no? Y bueno, y lo que nos preocupa es que el banco de la provincia va a ser el encargado, el organismo que le va a conseguir dinero. ...a la provincia de Buenos Aires... ...porque la, la provincia de Buenos Aires... ...no califica... Este, eh, ...es decir... ...no tiene confianza... ...la, la gente en las instituciones... O, o, ...o el mercado internacional... ...no tiene confianza en la provincia... ...y por lo tanto... ...lo pone al Banco de la provincia de Buenos Aires... ...como encargado de pedir esos préstamos... ...y, y dárselos a la provincia de Buenos Aires... ¿no? ...es decir... La, ...el Banco de la provincia... ...en el año 2012 va a salir a buscar plata para la provincia o le va a prestar de la, de el dinero de, la, de las particulares que vayan a ponerle el dinero ahí, ¿no? Ese es un artículo que prácticamente se da por primera vez en el presupuesto y que es extremadamente complicado. Entonces, este, eh, ya se queda con, con, con los recursos superados del IPS, que son unos 1.600 millones de pesos, Y ahora mete otra institución que, que, que, bueno, que complica extremadamente. Tiene que partir de esta base. Por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina, que no tiene nada que ver con la provincia, pero el 90% de sus préstamos se les hace a la, a la Nación, y solamente el 10% de, de la cartera que le distingue que tiene No nos habíamos pasado lo mismo en el 2012, así que bueno, nosotros este, eh, siempre destacamos esto y lo votamos en contra y bueno, esto va a complicar en el, el año 2012 extremadamente la cosa, ¿no?